Bueno, ahí nos convoca acá, eh, como dice el título, El Pueblo Hace Cultura, queremos, queremos salir a la calle, queremos que nos reconozcan como, como organizaciones que somos y defender la cultura popular de los barrios, pedir el presupuesto del 1% para poder salir adelante y tener, tener más convocatorias en los barrios, ¿no? que es donde nosotros apuntamos a laburar. Nosotros... además de participar, porque laburamos mucho con el barrio y, y bueno, queremos que salga adelante, queremos que salga a flote y que nos reconozcan como, como laburantes en los barrios donde capaz que no tienen una posibilidad de ingreso ni nada para participar en otros lugares, así que bueno, la expectativa es que